...estamos aquí en el laboratorio 987, yo soy Silvia Zayas... ...yo soy Nilo Gallego... ...y Chus Domínguez... ...este laboratorio 987 funciona a la vez... ...como una exposición que dura seis meses... ...y también como un laboratorio, un proceso de trabajo... ...estábamos pensando en cómo, cómo incluir de esta forma... ...las Artes Vivas en un espacio expositivo... ...entonces hemos, hemos decidido una especie de partitura... ...extendida en el tiempo durante seis meses en los que... ...habrá diferentes actividades... Eh, eh, jornadas en las que reflexionaremos en común con varios artistas acerca de las artes escénicas, las artes vivas en, un, en los espacios expositivos. Y todo esto ocurrirá en el propio Laboratorio 987. Todas estas actividades serán siempre abiertas al público. Nosotros trabajamos siempre en los horarios de apertura del museo. ...el 3 de julio a las 8 y 10 de la tarde... ...presentamos, hacemos una performance, intervención, presentación... ...en la que trataremos de comunicar de una manera performativa... Eh, ...los resultados de este experimento que hemos llevado a cabo... ...a lo largo de 10 días en los que hemos estado en el laboratorio 987. ¿Qué huellas podrían quedar de, de, de esos momentos de presencia eh, en relación con la documentación? ¿Cómo hacer una documentación que no, que no refleje únicamente una ausencia del cuerpo? ¿no? ¿Qué podría ocurrir dentro de ella? El día 3 de julio a las 8 y 10 de la tarde estáis todos invitados a presenciar y a participar con nosotros en la performance que estamos ahora mismo preparando en el laboratorio 987.